A vida vai melhorar. A vai melhorar. A vida vai melhorar. Cantem samba de roda, o samba canção e o samba rai. Bueno, desde una... Acá voy a hablar en un micrófono, si es posible, ¿no? Desde una Montevideo gris hoy, que tuvimos casi veraniega en estos días, pero ahora gris, estamos recibiendo a nuestro hombre en el estado de San Pablo, que es Plinio, ahí lo tenemos eh, vía internet. Plinio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Radio Centenario. Ángeles, gran gusto hablar con... Con los hermanos uruguayos. Bueno, Plinio, eh, Ángeles está entrando al, al estudio, estamos con días movidos acá, te cuento con esto de la campaña que se ha iniciado de, de recolección de firmas para ese plebiscito, Plinio, que... Algún día podemos hablarlo con Plinio desde el lado económico, también el tema sí. de la seguridad social. Y cómo es en Brasil también. De la, de la previsión, o las previdencias que dicen, no me acuerdo cómo le dicen en portugués. Sí. previdência. Exacto, que, que bueno, hay todas discusiones económicas y se pueden sostener. Y bueno, estamos en esto, Plinio, para hacer un plebiscito que permita poner en la Constitución eliminar las administradoras privadas, subir el nivel de las jubilaciones más eh, pobres, equipararlas al salario mínimo y eh, sobre todo mantener también la edad jubilatoria en 60 años que se ha subido en nuestro país entonces hay un clima de mucha llamada por, por estos temas, por las recolecciones de, de firmas, puestos de recolección, en fin. Pero vayamos a Brasil, Plinio, nos planteás primero... Eh, en cuanto a la política interna, una situación de conflicto entre lo que sería la Suprema Corte ¿no? De, de Brasil, el Supremo Tribunal Federal y el Congreso, el Poder Legislativo. Sí, bueno, esto nosotros estamos discutiendo hace un tiempo la crisis política institucional brasileña, que es una crisis estructural y además yo creo que no, no sea... Solamente brasileño, yo creo que está por todas las partes. Bueno, esta semana tuvimos un capítulo adicional, porque ahora lo que se busca es decir que las cosas están normalizadas, pero es una normalización artificial y los conflictos surgen en todas las partes, incluso en la esfera de la superestructura política. Esta semana, eh, el. el Poder Legislativo, primero el Senado y después el Presidente de la Cámara, atacaron la Suprema Corte de Justicia ¿eh? porque hay un conflicto sobre eh, los límites de los poderes de cada corte. Mm. Entonces la Suprema Corte recién hizo una decisión sobre el marco temporal para las tierras indígenas, nosotros la discutimos aquí, mm. es decir, cuál es la fecha que limita el derecho de las naciones indígenas sobre la tierra. Entonces, los ruralistas querían decir que había una fecha para esto, que sería 1988, la nueva constitución. Y el Supremo dice que no, que en el espíritu de la, de la, de la constitución brasileña, lo que es verdad, eh, los, las naciones indígenas tienen un derecho que viene, digamos, de antes de los portugueses llegaren aquí. Claro. Bueno... Como el Congreso es controlado por los grandes latifundiarios, ellos reaccionaron. Bueno, primero el Senado votó en 40 segundos una ley que prohíbe, bueno, que limita, no es que prohíbe, que limita los poderes del Supremo. ¿no? Varios poderes que son cosas chiquitas, pero importantes. Por ejemplo, el, el derecho de una decisión monocrática, lo que es hasta correcto eh, Que, que se haga esta limitación, pero el Senado no la votó por la corrección de la medida, sí para afrontar el Supremo, y como estas hay otras medidas que es para decir los jueces tienen que tener menos poder, ¿por qué? Porque la verdad es que en el caos institucional brasileño la Suprema Corte empieza a legislar, a veces legisla digamos de manera favorable al, al pueblo, mm -hmm. raramente, pero esto ocurre como en esta decisión de las naciones indígenas, pero otras veces simplemente extrapola su poder. Bueno y poco después, pues, esta semana la constitución brasileña completa, eh, eh, un cumpleaños que es de más o menos, eh, ahora se, se me olvidó la fecha exacta, 45 años creo, eh, Y el presidente de la Cámara de Diputados, entonces, hace un discurso muy fuerte eh, retando los jueces por legislar. Entonces, esta es una cosa chica de la política brasileña, pero importante por lo que ella representa, por lo que ella indica, que es la crisis institucional profunda que hace con que los poderes se choquen. Uh -huh. El legislativo con el judiciario, con el ejecutivo, todos en... pelea permanente y esto es, digamos, lo que caracteriza la crisis del Estado liberal. ¿Cómo hace esa legislación la, la, el Supremo Tribunal? El, el Supremo Tribunal legisla en la medida en que toma decisiones eh, que, que, que que pues, atropellan un poco... Por sentencias, que... digamos, hace sentencias. Por sentencias. Uh -huh. Doy un ejemplo. Por ejemplo, el derecho de aborto. Esto está en discusión ahora. Claro. Entonces, no hay una legislación clara y hay brechas en las leyes. Y como el legislativo no se pronuncia, él, él, eh, el Supremo viene y provocado por los partidos, provocado por, por, ¿no? por, siempre provocado por alguna... Uh, medida de la población, de los fiscales o de los partidos, el, el Supremo viene y se posiciona. Y al hacer esto, en realidad, em, empieza a legislar. Uh -huh. Y eso lo hace en, en todos los campos. Y, y esto es lo que genera, digamos, conflictos. Uh -huh. ¿Y la actitud de la bancada oficialista, digamos, uh, por lo menos del PT, cómo es respecto a este conflicto? Buena pregunta. Es siempre una actitud muy ambigua. Cuando les conviene la decisión, cuando están de acuerdo con la decisión, se quedan calladitos. Uh -huh. Y cuando no están, también retan al Supremo. Pero en el momento, en esta conyuntura, están más con el Supremo, porque el Supremo tuvo una decisión, un, digamos, una posición importante en la manutención de la democracia aquí, ¿no? en la conducción. de las elecciones. Entonces, en el momento el PT está en luna de miel con los jueces. Pero la realidad es que independiente de la del tipo de decisión, la realidad es que hay una anormalidad total. O sea, cada poder quiere extrapolar y y, y subjugar el otro poder y esto genera, digamos, inestabilidad. Plinio, cambiamos de tema y nos vamos a una noticia que acá tuvo eh, mucha repercusión, eh, aunque no es novedad el tema de la seguridad pública, la violencia callejera a todo nivel en Brasil, acá también en Uruguay, a la dimensión del país también, pero en Brasil es conocido todo eso, pero fue un hecho eh, muy impactante, tres médicos que estaban comiendo juntos, fueron asesinados allí en la calle, en ese restaurante, y después aparecieron muertos los que los habían matado también, ¿no? Que, no sé si ustedes hacen algún análisis en particular de, de eso que pasó. Bueno, bueno esta en realidad fue la principal noticia de, de digamos, de la sociedad brasileña en la última semana. Cuatro médicos, ¿Cuatro? muy, digamos, categorizados, de que estaban en un congreso internacional de ortopedía en el barrio de alta clase de Baja da Chijuca, en Río de Janeiro. Bueno, y terminan las reuniones, cruzan la calle, van a un kiosque a tomar cerveza, más o menos por la por la medianoche y media. bueno Y aparece un, un bando de pistoleros, cuatro, y matan a tres de ellos y uno por milagro se salvó. Uno de los que mueren es eh, hermano de una diputada del PSOL, ¿no? oh. que muy amiga mía además, que es Samia Bonfín. Bueno, ¿cuál es la novedad? La novedad, porque esto, no, qué buena pregunta la de, de, de Ángeles, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo en esto? Porque mm. esto es corriente en las periferias brasileñas. Lo que no es corriente es matar tres médicos Segundo, matarlos en un barrio rico, sí, ¿no? eh, porque ellos tienen, la, los bandidos tienen licencia para hacer la guerra en la periferia, en los barrios pobres, sí. pero en los barrios ricos no, esto está controlado y ellos no tienen esta permisión. Bueno, ¿por qué lo mataron? Por engaño, ¿no? Hay, hay todavía una investigación policial, pero lo más probable es que sea un engaño. Uno de los médicos, tenía una semejanza física muy grande con un miliciano que era enemigo de la facción que controla el barrio, el tráfico de drogas en el barrio. Estos kiosques están todos muy controlados. Bueno, y supieron que había este señor ahí tomando cerveza y rápidamente tomaron la decisión de liquidarlo. Y los bandidos huyeron para su campo, terreno de seguridad. Pero resulta que como la... La operación fue un desastre total y fue un escándalo. Los, digamos, jefes del, del bando decidieron hacer justicia con la propia mano y mataron los cuatro qué en 24 horas y los entregaron, no, en autos robados. ¿Y ¿Por qué lo hicieron esto? Para evitar la invasión de la policía. Claro. En realidad, todo es una lógica de negocios. ¿No? así como para hacer una analogía un poco forzada así como la privatización de las jubilaciones es apenas un gran negocio claro de otra naturaleza pero también un gran negocio ¿no? aquí todo es un negocio entonces los capos del tráfico dijeron no esto es peligroso ustedes rompieron las fronteras no va a traer problemas va a prejudicar los negocios O sea que nosotros nos anticipamos y hacemos la justicia. Y con eso hacen dos crímenes, ¿no? dos chacinas, como decimos aquí en no los estudios. Masacres, se, masacres. Se, dos masacres en 24 horas. ¿Y qué es lo que esto revela? Revela el colapso de la seguridad pública en Río de Janeiro. ¿no? Es un cambio de calidad. Una cosa es hacer masacre en la periferia. Otra cosa es hacer masacre en el barrio rico, en un sí. congreso internacional de ortopedia. Se Esto desbordó, revela, sí. Desbordó totalmente. Y, y las entonces toda la semana brasileña fue un poco para discutir este desborde. Morir por un parecido, ¿no? Con por, un, por, por error. Morir por error. Y, y nada más una cosa de más. ¿Cómo reaccionan los poderes, incluso el gobierno Lula? ¿Reacciona con Eh, la reafirmación de la necesidad de represión De una policía más ágil, más inteligente Pero no es este el problema Porque además el, el problema no es falta de policía Hay mucha policía ¿eh? mm. El problema es que la policía ya está promiscuamente eh, Integrada con el propio eh, crimen organizado Lo que falta es justicia social Pero esto no se habla ¿No? de esto es un silencio total, entonces ellos quieren resolver el problema sin atacar las causas del problema, es lo que yo llamo de una cuadratura del círculo Está bien. Está bien. O sea que cabe esperar eh, Plinio que no se va a llegar a los responsables digamos de, de quienes mandaron a matar ahora a su vez a los, a los que asesinaron a los médicos no es de esperar que, que, se, que se llegue a ellos Buena pregunta, Hernán. Yo creo que sí es posible que lleguen a ellos. Mm. Nosotros nunca tenemos que olvidar que la burguesía brasileña es la más hipócrita del mundo. No mm. sé si es la más hipócrita del mundo, porque es una competencia realmente muy difícil, pero es muy hipócrita. Entonces, si es necesario para decir que si sí hay gobierno, que si sí hay ley, que sí hay orden, no es imposible que la policía mate... también de manera ilegal, a los jefes, lo que no va a resolver nada, porque no. serán sustituidos. no Porque el problema no es un problema individual, que hay un jefe, hay una gang que se organizó. El problema es una desagregación social que genera este tipo de, de actividad ilícita, muy muy organizada y muy fuerte y con ramificaciones en la política. No. Entonces, Hernán, no me sorprendería que se hiciera una invasión y que eventualmente mataran a estos jefes. Finalmente, Plinio, eh, eh, por supuesto toda la región también está conmocionada por lo que está pasando una vez más en Medio Oriente, particularmente eh, a nivel de la región de Palestina e Israel. Eh, y Cada país eh, de nosotros eh, enfrenta eh, polémicas, operaciones mediáticas, ver cómo se para el sistema político, gobiernos, oposición, qué está pasando en ese sentido con, con Brasil, con los medios, con el gobierno de Lula, que además le toca presidir el Consejo de Seguridad de la ONU en medio de esta situación. ¿no? Sí. Bueno, eh, el, el PT siempre tuvo una posición históricamente de solidaridad con la lucha del pueblo Eh, palestino, lo que es absolutamente correcto, porque es un operar, no, el pueblo palestino es víctima de un apartheid social que ya dura más de cinco décadas, un escándalo total y digamos, los grandes poderes imperialistas que son los que los responsables por, detrás de todo esto, se quedan calladitos como si no fuera con ellos el problema entonces cuando Lula ahora En la presidencia del, del Consejo de Seguridad y en la presidencia de Brasil tiene que posicionarse sobre este asunto, ¿no? Y esto, digamos, genera tensión interna, ¿por qué? Porque la, la clase dominante brasileña es una filial ¿no? de, la, de la burguesía norteamericana, una, una burguesía basada. Entonces, ellos quieren un alineamiento muy directo con los americanos, que consiste básicamente en... tachar y estigmatizar jamás como un grupo terrorista Bueno, y, y, y la declaración del, de, del Estado brasileño que además es una política de Estado más para allá que de Lula pero del Estado brasileño con el colorido de Lula, es una política de relativa uh, digamos independencia digo relativa porque tienen siempre que pagar peaje a los africanos siempre tienen que hacer algún tipo de condena a, a la acción de, de, de jamás, pero en lo principal es una posición de buscar una solución para el problema, que consiste en última instancia en eh, defender la, la, el derecho a un Estado palestino. Y esto incomoda de manera inmensa a la gran media y sobre todo a la ultraderecha brasileña. porque las iglesias evangélicas tienen una política de mucha, digamos, alineamiento automático con Israel. Ajá. Entonces esto comentó mucho el debate, pero yo creo como Lourdes está enfermo, está callado, no está en, no está enfermo, perdón, está y, en riesgo de la operación, convaleciente, está calladito, entonces no se expone, es una, van, una ventaja para él en este momento y el PT también fue prudente, pero marcó posición de solidaridad con los palestinos y sobre todo de condenación, digamos, a, a la retalación absolutamente brutal y cobarde del Estado de Israel. Las iglesias evangélicas, decías Plinio, ¿se alinean con Israel? Total, ¿no? Tienen una posición de, de, de total alianza con Israel y de, y de cobrar... que el Estado brasileño denuncie de manera muy fuerte a la resistencia palestina. ¿Ha habido alguna movilización de, de solidaridad con, con Palestina? Te, te decimos que acá, eh, que no le hemos comentado tanto al aire, pero ayer hubo una movilización de la comunidad israelí en Punta del Este, ahí en Montevideo pintadas en los muros con la estrella de David, el símbolo del Estado sí. Israelí que más hemos visto en Punta antes? del Este con una cantidad de banderas de Israel impresionante sí, sí. sí. habló la embajadora la ¿verdad? embajadora de Israel estuvo en Punta del Este sí en, en Brasil ha habido algún acto digo a favor de Palestina todavía acá no ha habido nada allá ha habido solo algo? declaraciones uh -huh. en cuanto a, a no no actos de calles relevantes que yo sepa todavía no en realidad toda la gente muy perpleja una una lucha por la por la narrativa de lo que está pasando en sí. la media, muy grande, mm. alguna confusión en la izquierda sobre esto, no mm. Ay, porque el, el poder de la media de, ¿no? de, de, de hacer la cabeza de la gente es muy sí. grande, pero yo creo que poco a poco va quedando claro cuál es el problema, la propia violencia y brutalidad de la reacción y cobardía. De la reacción de Israel también va reaccion generando reacciones y, y de cierta manera explicando por qué la lucha ya es una lucha brutal, porque son los opresores que, que definen las condiciones de lucha, no el oprimido. Entonces esto va quedando claro y yo creo que en breve es posible que existan algunos actos de. de solidaridad con el pueblo palestino y no es improbable que también lo contrario, que la derecha se organice, aunque yo creo que la derecha muy muy, muy provinciana y muy poco movilizada para asuntos que no digan respecto directamente a su interés. Muy bien. Eh, Plinio, tenemos que ir dejando por hoy, eh, para la semana próxima, tal vez se pueda incluir entre los temas eh, la expectativa sobre las elecciones en Argentina, Eh, digo porque ya vamos a estar allí a, a muy pocas horas de esa primera vuelta y leíamos que en Argentina se comenta, salen los diarios incluso, que hay estrategas del PT de Brasil que fueron enviados por Lula, o sea, a pedido de Lula los mandó el PT para asesorar a la campaña de Sergio Massa, eh, que están yendo desde agosto, están presentes desde agosto, Allí hay una española también que los asesora, que está muy vinculada con los del PT, pero capaz que la semana que viene se puede conversar un poco sobre por qué la, la preocupación tan grande que dice que tiene el, el gobierno de Lula, ¿no? Sí, conversamos sobre esto. La realidad es que la derecha es una derecha internacionalizada sí. y... y por lo tanto lo que pasa en cada país yo creo que es muy importante para nosotros sí. podemos sí hablar de esta tragedia que está pasando en Argentina Muy bien Bueno Plinio, y el martes jugamos contra Brasil por con la eliminatoria, si podés arreglar de que no nos hagan <risas> más de cuatro te, te agradecemos Se agotaron no, las entradas sí. acá ya no hay entradas para el partido no. La verdad es que Neymar está bien gordito, o sea que no sé si va a jugar tanto. No hay, pero pobre, bueno. hay otros igual, Plinio. ¿eh? En, esto, en esto, Hernán, a mí me gusta el grito de la hinchada uruguaya. Ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Sí, está bueno, bien. sí. Antes yo creo que ya, cantaba. Ya ahora, canta. Mirá que ahora están muy cambiadas las hinchadas. Bueno. bueno, pero pedí eso si podés. Abrazo, Plinio, hasta la próxima. Fuerte abrazo. Chao, chao, chao. chao.